scene, upon the fractured screen, the dreadful bones crawled upon the front of <laughs>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 There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles. The patrons and the actors turn ourselves And if the show is through Silent looks and on with the cues and the frozen brush and spires Like in 1998 show The tods song, no one ever sings The cup you grow The comedy divine The bulging like our puppets Scrolling the screen Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que teáis ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada, así que estás sintiéndonos desde de alguna parte vía o alrededor en los que se pilla la emisión en analógico, o si no también muy buenas noches a toda la gente que te teáis sintiendo este programa, esta emisora de radio, ¿eh? Que te has sintiendo ahora mismo anedonia en Radio Cuca, en cualquier parte del mundo a través del www.radiocuca.org. Son las 21 y 4 minutos de la noche del día 14 de febrero. ¡A madre! Y el día de los enamorados. Bueno, si estáis enamorados, pues, pues, bueno, pues, felicidades, <ríe> Ayer fue el día de la radio y no lo celebramos aquí, ¿para qué <ríe> Aquel día de la radio celebramoslo todos los días, joder, todos los días, todos los días que haya emisión. Y como hay emisión todos los días, pues celebramos el día de la radio todos los días en Radio Cuca, Supongo que los que teáis enamorados, pero bien enamorados, ¿eh? no un poquillín enamorados, sino del todo eh, Los que teáis muy enamorados, pues seguramente también celebraréis el día de los enamorados todo el día Hombre, la verdad que estar enamorado nada más eh, un día al año, hombre, mejor que no estar ninguno, yeah, ¿eh? eso seguro Pero bueno, hombre, va, no sé, yo un poco cutre, ¿no? Bueno, a lo mejor lo hay que que no tuve enamorado nunca. Yo una pena, ¿eh? pasase bien. Yo tuve nada más una vez, duró un mi tal y, y una sensación prestosa. ¿eh? una sensación prestosina y yo, unos colocazos tremendos. Mira, Y decía yo cuando yo era cuando yo era más mocín que yo quería probar dos drogas, ¿eh? Eh, fundamentalmente la heroína y el amor. la heroína todavía a fecha de hoy no llega a probar, no tengo yo consumido ningún, ningún tipo de opiáceo todavía, qué sé yo, tiempo al tiempo el amor sí tuve hay mucho tiempo también ocasión de, de experimentarlo y hostia, alcohol coño brutal ¿eh? o sea, que el del opio, digo seguro que también, ¿eh? seguro que también, no digo yo que no pero sea sí, mola Asi non que sou, oi, pois 14 de febrero los que teáis, les que teáis namoráis E enamorados, toda a xente que te ha enamorado, oye pois, nada Pois, felicidades Que nin falta que vos fuen Porque estais vosotros contentos abondos Sin falta que vos felicitello Y esta noite, pásenme unha cosa. últimamente, eh, a ver, en una década prácticamente no me pasó... ...pero ahora pásame muchas veces... ...y es que yo siempre os digo eso de que yo llego para acá... ...abro el micro y pongo a hablar de cosas en sin que no tengo pensajes... En ...sin preparar nada... ...y yo me de un tiempo esta parte de alguna vez... Eh, ...de alguna vez, tampoco muchas, hay <ríe> que reconocerlo... ...que no, no soy yo de andar preparando las cosas... pero sí que me oye, pues me como la cabeza con algún tema ¿eh? al, al largo ya la semana y, y llega el, el jueves y apetece me hablar de ello ¿eh? apetece me comentar un un estas cosas en es que en es que yo pienso y, y esta noche ¿eh? por el motivo que sea bueno por el motivo que sea no sé perfectamente el, el motivo pues tengo ganas de hablar de los sitios molles, los sitios blandos. No sé si este término en asturiano, porque que yo sepa, en asturiano existe la palabra molle y existe también la, pa, la palabra blando, eh, blando. No sé si, si lo molle y es más, más blando que lo blando o si igual, pero bueno. Yo voy a quedarme con el, con el término de, de sitios blandos y ahora voy a, voy a intentar de explicaros explicar lo que llevo. A ver, ese término yo saqué luz de, de, de una novela, de una saga novelística de la que falé nada ah, que hay 15 días, tres hermanos, una cosa así, ¿no? No sé si vos acordaréis que, que falé de, de, de la Tierra Larga, ¿eh? esa, esa saga supuestamente escrita eh, a la limón por Terry Pratchett y Stephen Baxter. Acordáis vos que vos a ver, de, Stephen, de Terry Pratchett ahí no se ve más que el nombre, ¿eh? el nombre en la portada, yo lo que se ve de Terry Pratchett. Cuando estás leyendo las historias, pues la verdad que no ves en ningún momento que, que, aparezca, que aparezca ninguna cosa que digas tú. Uy, esto, bueno, pues fáeme pensar que efectivamente Terry Pratchett, además reconoces muy bien a Terry Pratchett. ¿eh? Y, a ver, bien confundible, bien confundible. Tú cuando lees alguna cosa de, de Terry Pratchett, bien sea de la somítica mítica saga del disco más de... 30 noveles, me parece que no sabría decir exactamente ahora mismo cuántos son, pero son más de, de sí, yo creo que 31 a 33 noveles de, de bueno, inclasificables, eh, ese, mundo, ese mundo plano, eh, sostenido en arriba en de, la, de, la, de, la, de los yombos de cuatro elefantes que al su vez eh, sostiene ese, en, en, de pie en arriba de, de la cáscara de una. del caparazón de una tortuga, la grana, grana twin que se llama. Bueno, precioso. Seguro que los defensores de, de, la, de la tierra plana, pues bueno, pues ven en, en terreprache de un referente importante. ¿eh? Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pero terreprache seguro es que se cojonaría de ellos, pero a la puta cara, <ríe> sin cortarse un pelo. Menuda ironía que tenía este tío. Buah, me encanta, me encanta. Eh, todo una de las novelas del mundo que leí hasta ahora porque faltame por fortuna faltame mucho digo por fortuna porque una de las cosas tristes cuando uno lee a, un, a un escritor y eh, cuando ya no te queda nada de ese, de ese escritor que que es muy triste es eh, muy triste pasa exactamente lo mismo cuando oye, pues hay un músico que te presta la de dios y sientes todo lo de él y, y esto joder Cómo me gustaría poder sentir algo más. Cómo me prestaría que él eh, levantara un día con la noticia de no sé quién saca disco nuevo. Hombre, la verdad que también es cierto que les más de las veces, bueno estos viejos dinosaurios, en este caso de la música, casi val más que no saquen nada nuevo, ¿no? Porque les más de las veces y eh, bueno pues, pues una pucharrona bastante importante lo, lo nuevo que sacan cuando quieren cuando quieren renacer. Eh, hay uno en, en la radio, en otra emisora, que califica estas repariciones de viejas estrellas... ...como discos alimenticios, grabó un disco alimenticio... ...en el sentido de, ese de, de bueno que grabó uno para sacar unos cuantos perros. ...bueno, no serán para comer, yo no creo que a ningún de estos yo os, falte, yo os falte la comida... ...pero bueno, yo, una metáfora guapa eso del disco alimenticio... ...bueno, en el caso de los, de los escritores... Eh, mm, a mí de ese mes en cuando Pásame un poquillén igual Casi nunca eh, Lleí absolutamente todo De eh, un eh, escritor mm, Ahora mismo pongo a pensar Y me parece que Bueno, de Bukowski Lo que es la narrativa de Charles Bukowski Pienso que la lleí toda Puede ser Yo pienso que toda la narrativa Que hay en castellano Ahora mismo que me parece que está toda en castellano la, la poesía no la lleí toda eh, Pero bueno, la poesía ya no leí A ver, la, la poesía de Bukowski, cuando llegue buena, joder, llegate al alma. Recomiendo aquí uno de los capítulos prohibidos de Corintellado que tuvo dedicado a, a Bukowski. Eh, base, básicamente porque en ese capítulo, eh, la poesía de Bukowski, que es el yo, pues bueno, estaba muy seleccionada, eh, buscando precisamente esos poemas prestosos. Bueno, prestosos. No sé si es la, la palabra más adecuada para definir, eh, más bien, desgarradores. Eh, la poesía buena de Bukowski y poesía desgarradora. La zona narrativa, bueno, pues no necesariamente. Y la zona narrativa yo definía de una manera, bueno, una definición larga que intentaba dar a, a alguna persona. Decía, bueno, tú estás leyendo un relato de Bukowski y ríeste. pero al mismo tiempo que te ríes, dices, dios ¿cómo soy tan hijoputa como para reírme de esto que está contando aquí una historia ¿eh? tan, tan, tan desgarradora, tan, tan soez? ¿eh? Ríe, este es inevitable reírse. ¿eh? Reírse de, de, de la, por la manera en la que lo cuenta. Por eso me gusta tanto Bukowski y por eso leí todo lo de Bukowski. que yo lo que pasa? es Que Bukowski morrió. ¿eh? Morrió sin dejarse llevar sin sí sacar ningún libro alimenticio, digamos, porque lo último que sacó, que si no me equivoco, fue eh, ese relato casi autobiográfico, bueno, casi no, autobiográfico, los marineros, como ya, los, el capitán salió a comer, los marineros tomaron el barco, por cierto, eh, un libro como tantos otros, que si no me equivoco está aquí en la biblioteca. En la biblioteca si no tenemos toda la, toda la bibliografía de, de Bukowski ¿eh? tenemos mucha tenemos mucha, muchos muchos libros suyos que yo me dé a cuenta ahora mismo igual lee así el, el, el autor del que lee todo lo que tiene sacado ya vos digo narrativa. Bueno, espera, también allí toda la narrativa de, de Edgar Allan Poe, de Madurado Edgar Allan Poe, eh, en, en ese caso, bueno, pues tiene altibajos. ¿eh? Yo adoro a Edgar Allan Poe, me parece que lo lo bueno, la parte buena de lo que escribió Edgar Allan Poe, y eh, vamos insuperable, inalcanzable, ni tan siquiera. Llevo, ya os pues lo conté más veces, llevo, no sé, toda la vida. desde ¿eh? que leí aquel primer relato de, de Edgar Poe intentando volver a encontrar un autor de supuesto terror que me haga sentir el, el estremecimiento, la, la inquietud que me generó aquel, aquel relato, aquel gato negro. La primera vez que leí el gato negro, el pozo y el péndulo. Dios, me respiro ahora mismo, está me todo el pellejo y nada más el cordame. Son una verdadera maravilla. Luego, bueno, pues sí, es verdad que cuando te, eh, de, de alguna vez tuve la oportunidad de, de, de, de enfrentarme, de, de conocer toda la zona so narrativa, bueno, pues tienen cosas que, que ya no son tan tempestosas Otro caso que la poesía tampoco la la trabelle nada. Y es un, un autor que, bueno, pues por lo visto como poeta no era, era malo de todo. Lo que pasa es que bueno, yo nunca no sé, o no tengo sensibilidad para la poesía, o yo una poesía muy, muy concreta la que, la que a mí me remueve, yo qué sé, pues Bukowski me, me remueve, eh, Panero me remueve y Y casi par de contar, poco poco más que Bukowski y Panero, que me doy cuenta ahora mismo. Hombre, después pues hay muchos que tienen a lo mejor de algún poema concreto que, hostia, sí, pues sé si, si tocame la fibra. Pero bueno, en los casos de, por ejemplo, eso, Bukowski y Panero, yo pienso que llegue, no, tampoco, yo decir, pienso que llegue casi todo. En el caso de Panero, bueno, más. En el caso de si no, tiene algunos poesías que son un truño. Pero bueno, oye, en fin, ¿qué íbamos a, qué íbamos a hacer? No tenía pensado, ¿eh? No tenía pensado, eh, no llevaba toda la semana pensando en hablar de, de poesía, ¿eh? Pero bueno, salió salió salió el tema, tema. Pues si yo lo que pues digo yo Llego aquí, abro el micro ¿eh? Luego claro, la gente dice ah, Yo animo a la gente a hacer programas de radio En Radio Cuca Y dice, me no tengo ni puta idea de radio José, yo tampoco, llevo toda la puta vida aquí <risa> Hostia, si llego a saber de radio Bueno, si llego a saber de radio Nada, porque más tiempo del que llevo No creo que pueda llevar o sea que joder, Hostia Bueno, la, la cuestión que, eso, pues, eh, hay autores ¿m? que realmente jode cuando cuando ya acabes todo lo que tienen y, y te gustó tanto y no tienes más. Y en ese caso seguramente te de, de, de, de aterro y Pratchett si te algún día consigo terminar todas su so literatura. Ya allí de Pratchett, llegué cosas, mmm, a ver, la mayoría de la gente conoce la saga de Mundo Disco, no me extraña que conozca la saga del mundo disco porque yo una puta pasada, yo una gozada eh, y el típico que, bueno, son las eh, apariencias, son la portada de un humor, bueno pues casi podríamos llamarlo en algunos momentos hasta surrealista aunque yo prefiero llamarlo humor extremadamente inteligente pues mete una ironía y una crítica todo que lleva una puta gozada a mí por lo menos gusta mucho El, yo leí la, la trilogía de, de los gnomos Y eran tres, ¿no? Sí. Bueno, si no digo la saga de los gnomos Y quedó como Dios No me hace falta decir cuántos, cuántos son Que pienso que la escribió antes de, de empezar el mundo disco Y pienso que bueno, pues que fue un, un ensayo interesante de, de ese mundo disco Y también, qué sé yo Pues que escribió a panches con, con el Gaiman Y que en ese caso sí que se ve claramente ahí Pratchett metió un mogollón. ¿eh? En buenos presagios, digo yo, que Pratchett, uh, Pratchett tuvo mucho que mucho que decir. No como en esta saga, ¿eh? no como en la Tierra Larga, que el sal pone el nombre, pero, no sé, dame la sensación, ¿eh? tengo yo el, el, el albidru de que no puso más nada que... Más nada que el nombre. Y sina, pues bueno, eh, aunque no sea una gran obra, no sé, de mano no nos decir exactamente que ella lo que lo que tiende atractivo y que ella lo que tiende enganche, pero sí si es cierto que son cinco, cinco tomos la saga y de esos cinco ya llegué cuatro. No tiene un filo argumental. No, no hay tampoco ni siquiera una colección de argumentos que lleguen a un final. No sé, tiene unos títulos que el otro día decíame a mi amiga María, que por ahí Pérez andará espero. ¿eh? Parecía 10.000 kilómetros, pero perí, me 9.000 o 10.000, no sé, muchos. ¿eh? Un montón de kilómetros. Por embargo, oye, pues, a lo mejor estás sintiendo esto. ¿Te das cuenta? Dicenme ella, joder, pues ese de la guerra larga... Eh, ...jodióme porque no había ninguna guerra en todo el libro. Y es verdad, no hay ninguna guerra en todo el libro. <risa> y la hostia. La utopía larga, la palabra utopía... ...mencionas una vez, <risa> y ya está. <risa> y no tiene ningún filo. Pero bueno, Indasina, amigo, la idea esa de... ...ya os lo conté el otro día, pero bueno, contámoslo otra vez... De que, ...de que va la de lo de la tierra larga. Sencillamente, pues... Eh, Un día determinado, la gente empieza a poder hacer una cosa que se llama cruzar. ¿Qué es cruzar? Pues es saltar a la dimensión del YAU, ¿Mm? eh, saltar a la dimensión del YAU y a una dimensión más y una dimensión más. Eh, Paz que, que son infinitas las dimensiones. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente salta? Pues que está en un sitio exactamente igual que este, pero distinto. A ver, ¿cómo me explico? si sí, vale, igual, pero distinto, no te jode. <risa> Quiero decir que, bueno, pues que salten a una tierra. ¿eh? Eh, lo que pasa es que a lo mejor esa tierra pues, está despoblada, o en ella nada más hay vegetales y en no una hay animales, o hay ello tres especies animales diferentes. Y es como si, bueno, pues eh, a lo mejor todos esas tierras, todos esos universos, en un momento dado tuvieran un origen común, Pero según fueron pasando los seres, pues fueron diferenciándose. Y así, de esa manera, pues hay mundos muy diferentes. Pero yo prestoso eso porque, bueno, hay un personaje, un personaje principal, que, que es el que está durante toda la saga. Y que, bueno, podríamos decir que es el protagonista de la saga, aunque no siempre. Bueno, el Joshua Valiente, ¿Eh? Se llama el Tío Yoso Valenté y Yoso Valenté lle un, un cruzador eh, natural, porque una de las cosas que también se menciona y se trabaja mucho en la, en la saga son los, los cruzadores naturales y los que necesitan de una maquinina, ¿eh? una cosa que se llama cruzadora. Que bueno, aparte está de resa, ahí ¿eh? sí que a lo mayor tuvo un poquillín de influencia de Pratchett. hablando eh, de una cachina de plástico alimentada por una patata, <risa> por la energía de una pataca. <risa> bueno, en fin, ahí a lo mejor sí vale, igual prachet igual fue su soportación en ¿eh? <risa> toda la saga. ¿eh? La patata que sirve de fuente de alimentación a, a la cachina cruzadora. Bueno, por pues este y yo son y un cruzador eh, natural, que una de las cosas de las que disfruta y de poder cruzar, y plantarse en un momento en un sitio totalmente vacío ¿eh? sin personas, sin humanos y tomarse un periodo sabático como él, como él dice la cuestión es que bueno pues según va avanzando la saga en un momento se introduce un, un elemento un elemento nuevo que es de lo que yo quería hablaros esta noche los, los sitios blandos ¿qué son los sitios blandos? pues sencillamente a ver os decía que por poder se pueden cruzar millones y millones y millones de hasta millones y millones y millones de mundos paralelos pero de uno en uno ¿eh? de uno en uno y bueno pues lleva lleva un tiempo ¿eh? Eh, claro cuantos más mundos quieras cruzar pues más tiempo vas a echar bueno pues hay por lo visto eh, bueno por lo visto por lo que se presenta en la, en la saga hay de algunos atallos ¿eh? que de algunos cruzadores naturales pueden encontrar. Eh, y es lo que se llama los, los sitios blandos. Los sitios blandos son determinados puntos geográficos eh, en los que un cruzador natural puede cruzar a través de ellos y saltar a lo mejor pues varios, eh, varios mundos paralelos para llegar a otro. un concepto parecido al de, yo que sé, pues, al de furaco de Wuhan, este que eh, que los físicos cuánticos de Xemes en cuando suelten, los furacos de Gushan serían, bueno, pues, maneras de, en eh, prácticamente, un espacio nulo, pues, percorrer lo que sería mucho mucho espacio natural, de verdad, vamos a decirlo vamos a decirlo así, vamos a decir, por ejemplo, Que yo salgo de la cuca y meto me en un furacú de Gushan y del otro lado del furacú de Gushan está la miocamina. Está la mio camino, eh? entonces yo salgo de aquí de la cuca, meto me por el aquí y ya te quicaba. Esto eh? a mayor escala, ¿no? porque ellos falen de, de distancias eh, cósmicas, pero bueno, oye. para entendése está muy bien pero estar en para dios tener un un forro aquí en que me llevara de la de la cuca la mío camina que bueno también por otro o el fechu de de pensar que para llegar a la cama tengo que tengo que caminar mogollón y pasar frío y tal pues también fai que faiga el programa un poquín más variado bueno me alguna alguna ventaja tenía tenía que tener la cosa Bueno, pero estábamos hablando de, de, de los furacos de Gushan, no, de los sitios blandos. Los sitios blandos, pues son sencillamente, pues eso, sitios eh, a través de los que eh, una persona cruzadora puede cruzar a, a muchos, a muchos mundos paralelos de, de distancia. En, yo quedéme con ese. porque también estaréis pensando, ¿y qué coño, joder, si de esto ya faló ahí tres selmanes para qué viene ahora el anedónico miserable a, a contarnos otra vez el, el tema? Bueno, pues tiene que ver también con otra cuestión de la que también vos falé unos selmanes antes, todavía. Eh, no me acuerdo, de, estaba hablando de, de la imaginación, de la fantasía y de esa capacidad que yo pienso que cualquiera... puede Desarrollar cualquier persona puede tener de, de ser capaz de imaginar lo más vívidamente posible que está en un sitio diferente al que está. Acordéme también ¿eh? pensando en esto, y luego lo filmano todo, joder, tranquilos. ¿eh? Acordéme también del tema de los de los sueños lúcidos. No sé si de alguna vez oísteis hablar de, de los sueños lúcidos, de los soñadores lúcidos. Bueno, pues parece ser. que a base de, de entrenarse, de, bueno, pues de, de poner en marcha esta herramienta tan maravillosa de la que disponemos absolutamente todos los individuos en mayor o menor medida que llega la, la voluntad, la voluntad individual, eh, a través de la voluntad bueno pues eh, lleguen a ser, eh, de la voluntad y del entrenamiento, lleguen a ser capaces de, de, de controlar los sueños, de sueñar lo que quieren y además de bueno pues de, de, de soñar de una manera muy muy vivida muy muy realista yo no sé vosotros yo tengo unos sueños bastante difusos normalmente en un mal cuarto de los mis sueños supongo que como la a la mayoría de la gente porque bueno pues quien duerme bien ¿eh? y se despierta cuando tiene que despertarse después de la última fase de sueño lisiero y tal pues no lle no, quien no a acordarse de los sueños cuando os acordéis de algún sueño eso oye que que despertaste, que el sueño se rompió cuando, cuando estabais en la fase en la fase REM una de las fases de, de sueño de sueño fondo. Eh, yo así na, sueños eh, repetitivos tampoco tengo, tampoco tengo muchos Eh, tengo un par de ellos que tienen que ver con caminar por la por las montañas ¿sí? y <ríe> curiosamente. Tengo sueños que tienen que ver con, con caminar las montañas. Y, y no sé, así recurrente. Hubo una vez, mira, lo que pasa es que no del sueño, pero como una vez que me desperté en mitad de un sueño y muchos años después soñé la continuación de aquel sueño. Claro, ahora diréis, vale, ah, sí, ¿y ahora ves y te olvida, ¿no? <ríe> sí, yo hoy me lo creo. Bueno, porque lo que queréis y si no queréis no lo creyáis. Lo que pasa que en ningún ningún caso de esos el sueño fue fue vivido, ¿eh? o sea, vivido no sé, no, no tanto como supuestamente son los que describen estos estas otras personas. Eh, pero yo pensando en la posibilidad de soñar de una manera muy muy lúcida muy vívida, eh, también me en la posibilidad de joder. pues de, de cuando imagines que estás en un sitio diferente, ser capaz de, de imaginarlo de, de la manera más intensa posible. Y entrenéme y esforcéme en ello. Y, y bueno, pues, joder, está prestándome la idea. Estoy encontrando unos, unos resultados ¿va? que están prestándome y que por ese motivo os animo a, a vosotros a intentar, a intentar hacerlo también. Y, y la cuestión y a ver todo pasa por cuando estás en un sitio prestoso ¿eh? Eh, yo que sé pues marches de vacaciones de algún yao y, y te prestó y no sé qué bueno pues la por fortuna y la la cosa esa que llamen la mente humana, lo mental y capaz de, de albergar toda una serie de recuerdos ¿eh? de una serie de acordances que no son solamente porque bueno pues como el no es su sentido principal y el visual mucha gente centra en las acordances visuales Vaca, ¿eh? acuérdame yo que allí había unos prados muy verdes Meca, acuérdome yo que allá había un castillo que se, se veía mogollón de regreches en las paredes. Meca, siempre referencias visuales. Pero nosotros tenemos otros sentidos. Y otros sentidos que a lo mejor son, bueno, a lo mejor no, <risa> a ver que son más más adecuados para licitar. A lo mejor no tanto para pa recordar los detalles, para recordar de manera voluntaria, pero sí que. Pueden bastar esos pequeños sentidos para eh, pa cuando son estímulos de la misma manera, generar, elicitar un recuerdo muy vívido de la, de la situación en, las que, en la que los, los sentimos la primera vez, los percibimos la, la primera vez. Tenemos por supuesto lo yu ¿eh? Eh, lo yiu que seguro que bueno, pues casi cualquiera Puede, puede entender a, a, a qué hielo que me refiero cuando, bueno, pues una determinada canción, ¿m? un determinado cantar, una determinada música, te licita eh, un, un determinado recuerdo del sitio donde sentiste aquel cantar de, de la persona con la que desde Y normalmente muchas veces puede ser capaz de hacer que esa acordanza sea muy vívida. ¿Eh? Tan vívida como esos que sueñan los sueños lúcidos y vívidos Bueno, eh, tenemos también, por supuesto, el, el olfato y, por supuesto, el, el gusto El olfato y el gusto son sentidos, bueno, que están <coughs> como un poquín relegados, digamos, en, en la aportación de información No son los sentidos fundamentales, a lo mejor son precisamente los bueno, pues los, los últimos, digamos Curiosamente, son capaces de elicitar bueno, digamos que normalmente pasan desapercibidos los, los estímulos eh, olfativos, los estímulos, eh, como se dice, gustativos, pues a lo mejor pasan más desapercibidos, no lleguen, ¿eh? no, no queden ahí tan grabados en el, como puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, pero por embargo, cuando realmente pues, un sabor, un dolor te... bueno pues por el motivo que es ella te, te lo percibiste en una situación bueno pues eh, significativa pues entonces normalmente cuando lo vuelves a, a sentir o a o a gustar o a goler pues coño eh, de repente eh, dice todo, todo lo demás estoy hablando ya de una manera más más física más básica pues bueno pues a lo mejor sencillamente el, el ese golor que vuelves a sentir pues prende la neurona en la que te ha grabado el, la vez que lo goliste y esa neurona al prenderse, a lo mejor va prendiéndoles al yao, y las del yao pues contienen otra información que a lo mejor venía de otros sentidos ¿eh? y, y despierta acordances visuales o, o auditives, dolorosos de, de todas maneras es y eso que llaman el efecto magdalena Ya falle más veces de, de la Madalena de Prus, aquel hombre que, bueno, pues por un día en un bar, ¿eh? yo voy a, vamos una Madalena, ¿eh? y resulta que la Madalena esa sabía igual, que recordó hoy. el sabor de les Madalénes, estoy hablando de memoria, ¿eh? de les Magdalenes que, que preparaba la, la sotía cuando yo era niño y vinieron ahí pues, pues un ciento de, de acordancias que tenía totalmente esquecís de todas aquellas historias de cuando de niño comía les Madalénes de la, de la abuela. ¿eh? Y una vez más diréis, ¿y qué coño tiene que ver eso?, ¿eh?, Eh, miserable de mierda, anedónico, ¿qué coño tiene que ver eso eh, con, los, con los sitios blandos de, de la saga esta de la Tierra larga? Bueno, joder, pues tenéis paciencia, hostia, vais a saberlo perfectamente, coño, pero, pero paciencia. Y si no la tenéis, marcháis, coño, y escucháis otra cosa, joder, como si tuviese alguna obligación de, de estar sintiéndome mami. mí. No tenéis. No la tenéis en absoluto, podéis cambiar de dial, podéis prender la tele, ¿eh? podéis ver una peli descargada de internet, ¿eh? joder, podéis hacer 40.000 cosas, podéis salir a dar un paseo. Hoy es el día de los enamorados, podéis salir a ver si le hostia, que la gente, pues, no sé, que saldrán los necesitados a lo mejor, ¿eh? confundirán eh, amor con, con contacto físico. bueno, confundirán o no confundirán igual viene implicado lo uno con lo otro ¿Qué sé yo, no? yo de estas cosas no sé nada, hostia hay, hay los que saben mucho más que yo yo, de lo que sé y mis reflexiones estas, de, de, de los sitios blandos y la tierra larga y las dimensiones y ¿eh? las acordantes y las licitaciones por, por determinadas percepciones a través de los de los sentidos de esas cosas, y sí sé un poquillín de las de otras no Bueno, pues la cuestión ya que una vez que tienes, que intentes eh, más o menos... Bueno, a ver, voy a empezar por el principio. Pero siempre digo lo mismo, voy a empezar por el principio y luego empiezo donde me da la gana. Vamos a suponer que un individuo cualquiera, ¿eh? yo mismo, quiero cruzar. ¿eh? Vamos a usar ese término que me, me presta, el término cruzar. Cruzar a, un, a otro mundo... ¿eh? ...a una dimensión paralela... ...anuntar en el, en el sitio en el que está... ...bueno, pues a lo mejor... ...una, una cosa que, que puedo hacer... y intentar... hacer una introspección... intentar eh, acordarse de... Eh, ...bueno, pues... ...de esos estímulos... Eh, ...de esas imágenes... ...de esos olores ...de esos sonidos... ...que sí, que sí prestaron... ...intentar... Eh, ...ver, acordarse plenamente de, de la configuración... ...intentar elicitarlos intentar recordarlos... ¿eh? ...de una manera pues bueno lo más intensa posible... ...intentar recordar de manera intensa los sonidos... ...intentar recordar de manera intensa las imágenes... ...incluso, mismo si sois quién, los colores... E ...incluso, depende de la situación, a lo mejor los, los sabores... ¿eh? Eh, ...intentáis... ...mira, hay una manera muy guapa de intentar elicitar sabores... ...que a lo mejor pues, vosotros parecéis vos una barbaridad... ...y vos parecéis más cercano a la enfermedad mental que a otra cosa... ...pero hay una cuestión en la que se ve muy claramente... Eh, el, ...el poder, la potencia de, de la voluntad del hombre... ...metéis una cosa en la boca que tenga un determinado sabor... no vayáis a meter una cosa que tenga un sabor intenso joder porque entonces si ponerlo ponerlo difícil la posta... y todo lo contrario lo que lo que queremos es ponerlo fácil pero metéis una metí una cosa en la boca intentar hacer voluntariamente que sepa de otra manera que sepa otra y diréis bueno estás como una puta cabra que no que se puede se puede se puede perfectamente ¿Eh? meter una... a ver, cosas, joder, pues ya os digo no empecéis a morder morcilla ¿eh? y, y queréis que vos sepa manzana, seguramente posible llegar a ello, pero supongo que a través de mucho, ¿eh? de mucho entrenamiento y mucha práctica pero sí que a lo mejor podéis meter, pues qué sé yo eh, es pues, a la hora pero bueno, meter un, un fruto seco e intentar que, que sepia otro ¿eh? ...pues a lo mejor estáis mordiendo una nuez... ...y a lo mejor sois capaces de hacer de que vos sepa... A, a ...avellana... ¿eh? ...nuez con sabor a blana... ...sí, bueno, pues porque tienen un sabor parecido... ...una textura parecida, eso también ayuda... ¿eh? ...el hecho de estar de, de eh, a lo mejor táctilmente... ¿m? ...sintiendo una cosa semellante, una textura semellante... E intentar a través de la, de la potencia de la nuestra voluntad construir ¿eh? Eh, una percepción, porque acordáis que os pues, lo dije muchas veces: no vos es que de esto, eh, no, no recibimos nada del exterior. ¿eh? Los estímulos no vienen y llegan sin más. Lo que hacemos es que percibirlos. ¿Y cuál es la diferencia entre recibir y percibir? La elaboración. ¿eh? la elaboración que es la que ponemos nosotros ¿Mm? un niño no ve ¿eh? por bien que funcionen los huellos, tiene que aprender a ver ¿Mm? un un, un que fue sordo toda la vida opera lo pone un implante coclear y no, no siente nada ¿Eh? no sabe diferenciar lo que lleve una voz de lo que suena más cerca de lo que suena más yoñe y esto como plano, y un montón de estímulos planos que, que no sabe lo que son. Bueno, pues esto viene a ser una cosa similar, cuando saboreamos algo de algo, no es que lo saboreemos, ¿eh? y construimos, cuántas veces que ya lo saboreamos, No vos acordáis, por ejemplo, cuando hieréis, bueno, te iba a decir cuando hieréis niños, pero a mucha gente mayor pues sí también eh, eh, No vos acordáis cuando hieréis niños y sabéis que algo no vos gustaba, eh, eh, sin falta de probarlo, no, porque ya construyeréis seguramente el... el La percepción, buena parte de la percepción, esto ya cuando lo probaréis, iba a poner voluntariamente esa percepción en su ego, de manera que, que vamos, que que, que, que yo iba a saber a rayos, eh, por bien que supiera, a lo mejor pasa por el fenómeno ese de, oye, yo cuando yo era niño que no me gustaba la verdura, y ahora como verdura que. Bueno, pues a lo mejor precisamente porque cuando yo eres niño, pues ya decidieres que no te iba a gustarte. y entonces pues bueno pues pruncher esa la la voluntad para hacer que supiera asqueroso y después un día dijiste tú bueno bueno pues voy a probar a ver a qué sabe y a lo mejor fue la primera vez que lo probaste que supiste que sabía de verdad ¿Mm? bueno con esto no sé si más o menos vais entendiendo lo que lo que quiero lo que quiero decir lo que quiero explicar eh, yo más fácil es acaso con el sonido cuántas veces Eh, a lo mejor sentís un cantar y no sabéis qué cantar está haciendo, hasta que de repente, hostia, es que no sé cómo decirlo, da así forma y dices, ah, meca, este si ¿eh? Y a lo mejor hay un cantar que conoces perfectamente, pero como en ese momento, por lo que sea, por el motivo que sea, no pensabas que lo fueras a sentir, no lo oyes a construir, no a construir ese sonido, o, o con la visión. ¿Eh? ...con la visión o con la percepción del mundo en general... ...pues cuando ves a una persona... ...a lo mejor en un contexto... ...en el que no debiera estar... ...pues igual te cuesta conocerla... ...y tardes un, un pedazo más en conocerla... ...a mí, yo qué sé... ...pues pasóme una vez... Eh, ...que seguramente si os lo cuento... Eh, ...tenéis tenéis más... ...más fácil daros cuenta de una situación parecida... ...por la que hayáis pasado... ...bueno, pues pasóme una vez... ...ver a unos familiares míos... ¿eh? De, de Madrid ¿m? y que en todo caso yo veía los. nunca los vi en Madrid, pero bueno, sabía que llene de Madrid. Pero yo estaba fecho a velos en, en pueblo, ¿eh? el pueblo, al mi pueblo, que es donde viven de ese mes en cuando. Y entonces, joder, yo veía los en el mi pueblo y conocía los perfectamente, como no iba a conocerlos. Por embargo, resulta que una vez ¿eh? vi los venir pelacera... de la mi casa y vi venir una gente que me saludaba. Y me llamaba por mi nombre. Y decía, ¿quién coño son, son estos? ¿Quieren <risa> ellos? ¿eh? Que vinieron de visita. Pero pero claro, yo estaba de, no estaba de verlos ahí. Entonces costóme un pedazo. Un pedazo. No voy a decir que, que eché 10 minutos en reconocerlos, pero que los vi, los miré y no los reconocí. ¿Mm? Un tiempo después, pues, pues sí. Bueno, to, todos estos <risa> ejemplos. Valgan para decir que de la misma manera que, que somos. podemos ser capaces de, eh, de imaginar pues, que una cosa sabe de otra manera, de la misma manera que podemos ser conscientes en estos casos de, de estos errores que cometemos, que efectivamente la nuestra voluntad tiene mucha implicación en, en la nuestra percepción, bueno, pues podemos ponerla al servicio. de intentar estar en un sitio diferente. ¿Mm? Eh, y precisamente ahora y donde voy a, a introducir el concepto de sitio blando. Sitio blando, sencillamente, llamo yo al sitio donde es más fácil ¿Mm? pensar que estás en un sitio diferente. Es más fácil pensar que estás en un sitio diferente porque a lo mejor tiene una característica que ...que ya de por sí lo hace diferente al su entorno, ¿sí? a los sitios habituales... ...y por eso a lo mejor te ayuda o nos ayuda a pensar eh, que estamos en un sitio diferente. Y un sitio muy afallido, ¿sí? donde poner en, en marcha todos estos recursos de la nuestra voluntad... ...para intentar recordar otra serie de estímulos aprovechando que ya hay un estímulo elicitador. Mira, por ejemplo... ya os dije que hay determinados puntos en los que a mí me resulta más fácil imaginar que estoy en otro sitio hay un pequeño parque en en un sitio de dobieu de la ciudad que bueno pues curiosamente por motivo que sea aquí la hierba crece verde y bueno pues verse claramente el tipo de vegetación y demás Este parque, por el motivo que sé, ya os digo que no sé, a lo mejor por pues, pues, pues, qué está la tierra contaminada con metales pesados, qué sé yo, el caso es que donde debiera haber eh, jardines, pues nada, hay un poco de hierba muy ruino ¿eh? es más de las veces está marrón o mariello, y yo muy terroso, yo siento muy terroso. los árboles no sé de qué especie son los los cuatro bolugos que crecen allí, pero no son de una especie que habitualmente veas ves por aquí. No sé. Los matorrales son no sé, finos y y espinosos si quieres. curiosamente este parque jamás está está rodeado de dones casines donas construcciones que que no son para nada el tipo de el tipo de arquitectura que pues si ella que hay algún tipo de arquitectura habitual, por ejemplo, Nubieu, esta Nubieu, esta hay otra cosa totalmente diferente y hay una iglesia allí también que que tiene como una configuración distinta a la habitual. Que a lo mejor hay otras iglesias que tienen una arquitectura también así, pero estar en un contexto en el que todo ya normal y, y allí, allí diferente. En este caso, ya que la iglesia allí diferente, el parque allí diferente. Eh, entonces ahí es muy fácil pensar que, que estás en otro sitio. Ser capaz de imaginar vívidamente y de notar en el en tu interior las sensaciones de estar en otro sitio. Yo ahí a veces bueno pues me entreno. anuntar en un ¿Eh? ya lo sé, es una cosa muy muy extraña, ¿no? Pero pero que puede hacerse de verdad, vale, ya sé lo que estáis pensando ahora mismo, una mi enfermedad mental, pues no, no la nieguen nunca. ¿eh? Yo nunca negué que tuviera enfermedades mentales, pero pero bueno, vendítese pues ¿eh? si son si son estos, otros no, otros son más jodidos, ¿eh? ...otras partes de la de la personalidad son más jodías... pero está allí prestosa. Y últimamente Topea un sitio blando maravilloso. ¿Eh? Mm, una coordenada, un sitio blando que, que no está necesariamente en el espacio. Sí que está en el espacio, pero más de estar en el espacio, está en el tiempo. Y es un sitio blando que existe en, en, en determinados puntos de la, de la ciudad, pero también en unos determinados momentos. Eh, más o menos al las y pico la. siete siete pico la mañana y vos digo el Ubiéu antiguo a las siete siete pico la mañana ye un sitio maravilloso para pensar que estás en otro sitio básicamente por qué porque yo tengo unas alcordantes del Casco antiguo de Ubiéu tengo unas imágenes tengo eh, unas visiones unos colores, un, unos sonidos que bueno pues que están asociados a ese sitio por embargo cuando paso por allí a las siete siete y pico de la mañana normalmente aquello está está vacío ¿eh? aquello por allí no hay no hay prácticamente nadie no eh, está silencioso Siéntese nada más bueno siéntese los los coches a lo mejor a la yonche de algún motor pero los yonche siéntese los paxarinos cantando una cosa curiosa supongo que los paxarinos no cantan de noche pero como hay faroles por cierto faroles de de gas faroles de gas, esos faroles de gases les cantan que tanto os potrica la gente porque porque la verdad que que ilumino muy poco viéo tantísimas partes que que no se ve que no se ve una mierda Eh, bueno pues en este caso igual ya es Sina, ¿eh? igual ya es Sina, entonces pues en, entre esa luz naranja de gas que tiene bueno pues la o so, so capacidad hipnótica ¿eh? entre la luz naranja de gas esos esos eh, sueños para nada habituales ¿no? para nada habituales y ese decir pisando pero esa losa que muchas veces ni siquiera es losa, muchas veces es una especie de cemento que le echan y luego por arriba pues van van calcando con una con una especie de, de de regla que tiene que tiene de plantilla, digamos que tiene esa forma como si fuera de loses y a la paz es que son loses pero y mentira no son ¿eh? no son loses no son llavanes bueno pero pero la cuestión está en imaginar, en poner voluntad en pensar que ...que ya se... ...a mí... ...prestame la de Dios... ...que le llame... ...pero se mañana... ¿eh? ...tiene que ser... Eh, ...eso en antes del amanecer... ...cuando ya está empezando... ...a humano un poco al, ...al oriente... ...que ya vas viendo... ...el, el cielo un poco más claro... ...es aquí el momento... ...en el que soy más... ...a, a, a sentir... ...que estoy en otro sitio... ¿eh? ...que no estoy... ...que no estoy en Oviedo ...y sobre todo... que no estoy siendo para trabajar. Cada vez pienso que me voy llevando un poqueñín más, ¿eh? un en antes, un poqueñín más temprano, para pa experimentar eso mientras más tiempo. Y además, luego está la segunda parte. Y la segunda parte es entrar al, al campus San Francisco. ¿eh? Al campus San Francisco, ese, ese parque que, que está en medio de, de la ciudad. Y que curiosamente la, la misma acordanza de, de más y que de, del parque de día, viste... De noche ni de coña y al atardecer ya era medio peligroso. Pasó una vez, en muchos años, que de repente... Volviendo yo para casa después de una noche de, de folicia... Pescanciéme de repente, digo... Joder, pero si te en medio del parque San Francisco. ¿eh? Te en medio del campo San Francisco. Y, y tan feliz, no pasa nada. Pero bueno, de esto que bueno, como se suponía que no podías ir al Parque San Francisco pues de noche, vamos quiero decir, de repente poco a poco resulta que fue en más seguro y vi, oye, y como qué sé yo, la la calle del Postigo, sea, como para meterse en el Postigo Bajo. Bueno, pues agarrar por Postigo Bajo y no pasa nada, por baixo, por Alto y por que haga falta. Por la cuestión. Y que cuando te metes al, al parque San Francisco, el parque San Francisco, el campo San Francisco, en antes del amanecer, aquello sí que ye un sitio blando. Un sitio blando en el que puedes perfectamente imaginar que estás en un qué sé yo, en un bosque de cuento, en un bosque encantado. ¿Mm? Estás allí metido Sobre todo si mires para pa la parte más alta, si mires para la parte más baja, hay una faena porque lleves las luces más blancas de, de los faroles de la calluría y tal, y los edificios de la calluría, pero si mires para arriba, prácticamente no ves otro que, que árboles, que, que matochos y, y, y que ses, luces de gas, naranches, que uff, Dios, de verdad, ¿eh? Digo de verdad que, que estás en un momento allí, estás estás como como en otro mundo. En otro mundo, si quieres estar, ¿eh? hay la posibilidad de que sea más fácil imaginar que no estás aquí. ¿eh? Los sitios blandos al final, yo llamo los agora, puse yo ese nombre, a esos sitios en los que es más fácil ¿eh? imaginar que estás en un sitio totalmente diferente al, al sitio en el que estás. El, al contrario, unos cuantos sitios de esos blandos. ¿eh? Eh, lo que pasa es que también pescancé de que no necesariamente hay eh, un punto geográfico, sino que también la coordenada temporal influye. ¿m? Incluso la, tem la, la coordenada meteorológica, porque ese sitio que os decía que parece que No sé, pues que no está que no está un pues que no están las torrias, Así parque seco y y demás y esa arquitectura extraña, bueno, pues a mí a imaginar, qué sé yo, pues un polín de la costa mediterránea, para necesito que te un día, a poder ser despejado, que que te ha de que de sol, Y eso es que pasa imaginar. ...muy vividamente... ...el otro día me lo muy vividamente... ...que detrás de... ¿eh? ...detrás de, de... ...de alguna de las casineses... ...que detrás de alguna de las ...pasó la autopista... <risa> ...pues yo imaginé el mar... ...y fui capaz de imaginar que ahí estaba el mar... ...y de sentir y de notar... ¿eh? ...de sentir dentro de mí... ...que estaba junto al mar... ...qué cosa, ¿eh? Maravillosa... ...supongo que estoy a un paso de la... locura o como decían los vómitos, a un paso de la yucura o, o de convertirme en, en, en Dios. <risa> sí, al final viene a ser una cosa bastante parecida. Mira, hubiera quedado de puta madre poner ahora mismo el el Cantaresi, pero pero voy a ponerlo, voy a ponerlo igual. Tengo que buscarlo, de? Eh, pero bueno... ¿eh? ...a un solo paso de la locura... O, ...o de convertirme en Dios... ...a un paso de la locura... ...sí, aquí está... ...venga, vamos a ver si no tienen ...con un poco de suerte... ¿eh? Que, que, ...que salga... ...que salga en, en, en, sin publicidad... ...porque claro, si salga con publicidad... Oh, ...coño, no, las montañas, la locura... ...no es lo que quiero... Eh, ...a un paso de la locura... Eh, ...hostia, claro, pero no se titula así... ...eso es el título del disco... Que ya era en esta, no que salía. Bueno, yo pincho la, y, y a ver qué yo, lo que pasa, ¿viste? Sintiendo anedonia, sigues sintiendo Radio Cuca. Sigues en el 107.3 de la frecuencia modulada. O a lo mejor sigues en el 107. Eh, si no, eso ya lo dije. es el 107.3 de la frecuencia modulada. O a lo mejor en ww.radiocuca.org. Esta, esta noche, hablando de los de, de eso, que bueno, pues basándome o inspirándome en esa novela de supuestamente eh, Terry Pratchett, y bueno, pues seguro que, que Stephen Baxter en esa saga de, de la Tierra Larga, pues bueno, pues llame yo sitios blandos a, a esos sitios mm, que te facilitan ¿eh? la, la idea de. bueno, te facilitan el esfuerzo el ejercicio de imaginar vividamente que estás en un sitio diferente del que del que estás. Mira, hubo un, un secuestrado por ETA, ¿eh? que no me acuerdo de, de cuál de ellos fuera, hubo muchos, ¿eh? cuando yo ya era guaje había secuestrados por ETA, bueno, para padre pa y tomar, ahí estoy. Este fue uno de esos que, que tuvieron mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, digo unos cuantos cientos de, de días, metió en un, en un zulu, ¿eh? Eh, aquella cosa tan, tan extremadamente inhumana. Yo pienso, mira, matar, ¿eh? matar, sobre todo cuando llegue, matar a una persona que, que joder si, si matas a alguien que, que te dañó o que dañó a la gente que tú quieres, bueno pues eso puedo entenderlo. Matar por matar, pegar un tiro a una nuca sencillamente a lo mejor por, por ideología. No, eso no lo soy a no lo sé so no so entender. ¿eh? Porque te lo ordenen, eso peor tu vida. ¿eh? si es capaz de matar a gente sencillamente a cambio de, de una orden eso sí que, que no lo llevo pero Inda entre gente matar y, y encarcelar pues no sé qué ye peor pero si Pan arriba ye encarcelar en un en uno de esos zulos eh, que, que bueno pues que poco más que, que una tumba ¿eh? como cuando encarcelaban a, a, a los terroristas y guerrilleros en, en algunos países de Sudamérica, en, en prácticamente tumbas, como decía aquella canción de, de Abeas Corpus, eh, encerrar a, a aquella gente que sí, que serían todos los chumbos que, que tú quieras y que te, que te dé la gana, pero, pero hostia, encerrarlos en, en, en, aquellos, en aquellos zulos, en aquellas pequeñas tumbas, ¿eh? hay que hay que ser muy malo ¿eh? muy malo para para hacer eso hay que ser lo peor yo no sé no sé qué puede haber en una persona para que para que sea capaz de hacer eso a otro individuo no lo sé no lo sé la cuestión es que uno de uno de aquellos eh, torturados que tú bueno pues mientras un, unos cuantos cientos de días en uno de estos de estos duros, pues comentaba cuando salió, bueno, cuando salió comentaron los, los expertos psicólogos y demás que, que fueron a atenderlo, el fecho de que, joder, pues que se lo veía muy entero, muy bien y acuérdame que él salió ¿eh? diciendo, no, no, pero yo estaba yo ahí pero yo estaba imaginando todo el tiempo que estaba en otro sitio estaba imaginando que estaba que con la mi familia, que estaba en, en otro sitio más, más prestoso y tal Y eso consiguió en, en un sitio que, vamos, nada tienes características de estos de estos sitios blandos que, que yo decía. Y, ¿por qué estoy sintiendo un ruido raro? A ver. Bueno, supongo que vosotros estáis sintiendo también, no pasa nada. llego como voces, bueno, en la cuca eh, de noche, yo pienso que hay de algún tipo de, no sé, No sé exactamente qué es qué lo que puedo ver aquí, pero pero bueno, estoy sintiendo como voces de, de fondo a través, del, a través del auricular. Sí, sí, clarísimamente, clarísimamente lo siento. Bueno, da igual, que os digo, que, que ese sitio en el que estaba este hombre metido, pues pues poco, poco de sitio blando tenía. Y por embargo, él, él fue capaz. Bueno, pues un ejemplo más de, de lo que llega capaz la, la nuestra voluntad. ¿vale? Eh, falando, falando, de ello, eh, también voy a, me gustaría contaros. Y ahora sí que voy a pasarme un poco de ti más, a, a, a lo sobrenatural a tal. Eh. Oye, de verdad, no, hay, eh, nun hay sitios, no hay sitios que parecen puertas dimensionales, que vas a otro sitio y que te desorientas y, y no sabes por qué. Yo no sé si a vosotros vos tienen, vos tienen pasado. vos en pasado alguna vez, pero, pero a mí, por ejemplo, eh, mi, mi amadísima Collanza, ¿eh? de la que ya tantas veces os hablé, de, de la que tan enamorado estoy, pues resulta que estoy absolutamente convencido de que eso, vamos, sitio blando, no, puerta dimensional directamente. ¿Quieres creer que yo ese sitio, conociéndolo perfectamente, ¿eh? Porque, joder, hostia, pues hubo una temporada que hasta vivía allí. No mucho tiempo tampoco, pero bueno, unos meses. Y, y qué indasina. Perdíame. ¿eh? Y desorientábame de tal manera. Que de repente, en un momento dado, creía estar en un sitio totalmente tal, diferente. Y es que no me pasó una vez. Pasóme varias. ¿eh? O sea que no sé yo hasta qué punto. Pues eso le cuenten los... los esoteristas y los investigadores del misterio ¿eh? de esos sitios en los que de repente pues te encuentres en un sitio totalmente diferente a ¿eh? ver tanto como eso yo pienso que, que no, ¿eh? no me ofiará ¿eh? yo ya me gustaría a mí que, que hubiera portes dimensionales pero bueno supongo que, que a tanto no no llega la no llega la cosa ¿eh? y ¿Qué hacemos? Acabamos ya, ponemos otro cantar, venga, vamos a poner otro, vamos a poner otro cantar, Pondráme publicidad? Espero que no tengo yo ganas más de sentir este. So Some... la transición salimos de pena, yo quería que sonara esta bien, pero pero no, sonó <risa> me digo, ¿eh? ahora veis suena, cago la ley bueno, eh, primera parte del programa guay, interesante, segunda parte, pues última parte, bueno, música también muy interesante, ¿vale? música para Despedime, ¿eh? deseamos como tres hermanes que tengáis cuidadín y que no os collan, y bueno, pues que nada, oye, que la semana que viene más parides aquí, chorraes, reflexiones, ¿qué más da? Joder, hostia, lo que me da la gana, ¿vale? Ala, vecinos, venga, portéis vos bien o mal, como querés. Eres un canijo, pero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 Pues si todos sauna pisándote la chepa trinca, malversa Que estrigue el paso doble, la cuerga flamenca Y con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero Únete a la tis piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan. Eres un cariño, pero sabes ya que a la vida das cobertor. Pero esto es lo que hay.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 Que no, que no te coja, que no, que no, que no te coja, no, que no, que no te